Podcast así de simple, número 1 Hola, un saludo especial, les habla Jairo Fonseca Desde Bogotá, Colombia Desde donde estamos produciendo este podcast Hoy es abril 17 de 2006 Las melodías que estamos escuchando en este podcast son del grupo Celtic Shorts y su reproducción es permitida de forma gratuita tal como está especificado en la licencia en la página CNET del sitio download.com En el pod de este podcast mmm, pueden encontrar la liga por si desean descargarla para oírla de forma completa. Hola Jairo, tu página, bueno en especial el podcast me pareció muy chévere, la voz te quedó genial y el tema estaba muy bueno también, la idea es seguir implementando otros temas que la gente proponga y pues me parece fantástico, entonces espero que te vaya muy bien y que sigas adelante con esto, chao. Bueno, ya estamos aquí vuelta con el episodio número uno del podcast, así es siempre un mes. Casi un mes, un mes y dos días después estamos acá de regreso. Hubiera querido hacer una una publicación antes, eh, unas dos de pronto, pero pues por compromisos laborales tenía un poquito cargada mi agenda y, y hasta esta semana pues ya tenemos un poquito de tiempo. Eh, ya entrando en, en materia, pues lo primero es recordarles el contenido y la, la orientación que va a tener este podcast. Acá vamos a tratar temas orientados al conocimiento, autoconocimiento personal y por ende pues esto puede traer alguna algún beneficio que es el crecimiento personal de, de una forma integral. Como les decía en el podcast anterior, yo no me considero un experto en en los temas que de pronto desarrollaremos acá, sino una persona que tiene pues, cierto interés y, y afinidad con con algunos de estos de estos caminos, de estas opciones de, de autoconocimiento personal. La idea pues es trabajar un poquito un contenido teórico, no no mucho, no entrando mucho, en mucha profundidad ni muy densos, pero sí ver la de, de la aplicación práctica que pueden tener estos estos contenidos, no y, y verlo. En, en, en hechos concretos ¿no? y pues dejar la opción a ustedes ya de, pues si desean profundizar o buscar más más información pues que tengan una, una guía o un primer brochazo de, de las posibilidades que tienen estos caminos y estas opciones en, también quisiera pues comentarles que tuve oportunidad de escuchar varias veces el, el primer podcast el número 0 el de marzo 14 y encontré varios puntos a corregir varios detallitos que que me gustaría pues eh, corregir en tanto en el aspecto técnico como en el aspecto de contenido de, de guión que pues iré desarrollando poco a poco y, y, y aspiraré a, a irlos mejorando y perfeccionando no como toda actividad humana es susceptible a la perfección pues eh, aquí un ejemplo más Entonces les pido excusas si de pronto fue muy recurrente en algunos términos o en algunas eh, frases. También si no fue muy claro de pronto al expresarse eh, o, al, o al diccionar ciertos conceptos. Eh, ya por personalidad tengo a hablar un poco rápido acelerado. Entonces a veces no, no se me entiende muy bien lo, lo que estoy diciendo. Entonces esto es algo que trataré de te corregir y cuando se presente esta situación pues les les pido excusas de de volver a mi ritmo normal no por lo general tiendo a, a hablar de forma muy acelerada también quisiera agradecer varios correos que tuve oportunidad de recibir a, a raíz de la publicación de este primer podcast recibí un total de cuatro no tuve el cuidado de de guardarlos en su momento y, y pues lamentablemente no recuerdo muy bien La, los nombres de las cuatro personas se lo recuerdo los nombres de dos de ellas que son Rolfo García y Carmen Huitrago eh, las otras dos personas me excusan pero la verdad no no tuve el detalle de, de guardarlos si sí, los leí y, y agradezco mucho pues el la voz de apoyo que que me hicieron a través de este medio también hubo un mensaje de voz eh, vio dio uodeo eh, dejado por Marta Lucía el cual más adelante se los se los compartiré También aprovecho pues ya que estamos hablando de los correos para comentarles un error que cometí en el podcast anterior que fue dar un correo electrónico de Gmail el cual no tengo registrado. Estaba convencido que lo tenía registrado pero haciendo las revisiones y chequeos del caso me di cuenta que no. Entonces hoy aprovecho pues para, para comentarles que si desean comunicarse conmigo para tratar algún tema orientado hacia la temática de este podcast o alguna pregunta, inquietud, eh, crítica, sugerencia, etcétera, háganlo a través de, de, de los siguientes medios. Uno es a través de correo electrónico. Hay dos correos habilitados. El primero es podcast arroba, así de com, y el segundo es es asídesimple@gmail.com. De, eh, de todos modos, a raíz de un problema que tuve con con mi servidor de mi cliente de correo, perdón, eh, mi servidor de correo, eh, coloque un POTS en el, una nota en, el, en, el, en la página web para donde está este correo de Gmail. También vía ODIO o Odeo pueden dejar su, su mensaje de voz. Es, esto es muy simple, es una opción que permite grabar directamente desde el computador. Hay que tener habilitado el micrófono y, y se puede dejar grabado un mensaje voz que me se, se me remite más adelante o la otra opción es a través de un enlace en la página web en eh, un enlace que dice contacto eh, que permite escribir directamente el correo desde de, de esta página entonces pues esta es una invitación a así desear comunicarse pues lo hagan de cualquiera de estas tres formas bueno lo otro es hoy eh, eh, vamos a trabajar dos temitas ya ya entrando en materia de los, de los temas que quiero proponerles y compartirles hoy son dos pero antes me gustaría también eh, compartirles una pequeña reflexión que tuve estos días a raíz de, de unos pequeños días de, de descanso que, que tuve oportunidad de tomar en compañía de la familia con motivo de la semana santa hoy es el eh, lunes de pascua y la semana pasada pues fue el feriado de, de la semana santa como ya sabrán la mayoría de ustedes este es un podcast que está originado desde bogotá colombia y colombia es un país que que se caracteriza pues a nivel internacional por, por tener dos connotaciones muy claras y muy identificadas que son la, el narcotráfico y la guerrilla no Eso es como de pronto el primer la primera connotación que que se le da a la sociedad colombiana Por qué hablo de esto? Porque es que más adelante me gustaría trabajar un tema relacionado con el ego, eh, donde ¿qué, qué es el ego. El ego, pues desde mi punto de vista es como la identificación mental que tenemos los seres humanos para relacionarnos eh, entre nosotros y la forma de, de poseer una un, una identificación, un rol. Eh, esto del ego pues es algo es un tema bien complejo que, que pues tiene diferentes enfoques eh, psicológicos religiosos culturales etcétera eh, y también desde el punto de vista del crecimiento de personal pues hay varios autores que que lo trabajan mucho y también muchas corrientes eh, religiosas podríamos decir o, o espirituales ¿no? que también pues eh, en sus procesos de de crecimiento hacen un, un, un acercamiento y una liberación de lo que pues se wow. denomina el ego entonces una característica del ego es el, el, la, la nacionalidad no entonces los colombianos eh, nuestro nuestro yo nuestra identificación pues está asociado al, al entorno cultural y, o pues esto en general no dependiendo el país donde te encuentres pues tú tienes una nacionalidad que tiene unas características pues generales y comunes entonces una, una de las que tiene Colombia es, es esta connotación eh, algo negativa en cuanto a estas dos condiciones que se han dado eh, digo porque hice la reflexión porque es que actualmente a mi modo de ver Colombia es un país de contrastes es un país que que, que se está moviendo en, en, en dos extremos eh, muy claros y muy verticales extremos muy positivos y extremos muy negativos Colombia es una sociedad que, que curiosamente eh, se tiende una sociedad feliz, ¿no? Las personas que viven en Colombia a raíz de de publicaciones y encuestos a nivel mundial más adelante, de pronto es compartir esto más detallado, tiene una connotación de felicidad. Eh, en lo personal, yo, yo, yo estoy muy contento de vivir en este país, independientemente de los problemas que que tengamos que se presenten que es que es algo que nos afecta de forma directa e indirecta eh, yo me considero que, que que me estoy desarrollando mi potencial acá en Colombia no entonces eh, cuando yo digo un país de contrastes es por eso porque ustedes se van a encontrar en Colombia situaciones muy muy especiales a nivel de de humanidad y también situaciones bien complejas ...a nivel de humanidad... ...lo complejo y lo complicado... ...lo, lo negativo pues se traduce en esto... ...que, que les hablé ahorita... ...que es el, el narcotráfico y la guerrilla... ...Colombia creo que es una... ...o es la única... Eh, ...sociedad... ...que tiene una guerrilla... ...vigente ¿no?... Y, ...y creo que la guerrilla colombiana... ...es de las más antiguas del, del Colombia... ...un conflicto que tiene más de 50 años... ...que en los últimos 10, 15 años... ...se ha visto pues... Eh, bastante, ha tenido bastante divulgación y bastante crecimiento en parte unido también al, al fenómeno narcotráfico y el otro fenómeno que es el, el narcotráfico que, que es una connotación pues bastante eh, conocida por todos ustedes ahora entonces también surge el, el, el otro componente, no y para la muestra un botón eh, hace El, el primero de abril hasta ayer 16 de abril tuvimos oportunidad de tener aquí en Bogotá el décimo festival de teatro iberoamericano que es una expresión artística de, de gran talla, de gran alcance en la cual hubo bastante participación de perdón de, de grupos de, de otros países, el país invitado a este en esta edición fue el, el ruso y leyendo hoy las Los resúmenes de, del festival hubo 3 millones, más de 3 millones de, de asistentes, uno, se superó casi en 500 mil, eh, 500 mil personas el número de personas que asistieron en el último festival. Eh, entonces es, es este tipo de situaciones. Ah, bueno, y en la misma Bogotá hace dos semanas, el jueves 4 cinco de abril, sin mal, no, no mentira, 7 creo de abril, creo que era en Bogotá. En el sistema de transporte masivo Transmilenio ocurrió un, un atentado terrorista. Pues a la fecha no, no se tiene muy claro quién, quién fueron quiénes fueron los, los autores de esto, pero pues la primera instancia y la primera hipótesis tiene que fue la guerrilla. Entonces hubo un atentado terrorista con como más incendiario, hubo 20 heridos y, y lamentablemente fallecieron tres personas, dos. Dos niños de 10 y 12 años, creo, y un adulto de 56 años. Entonces, esto es lo que vivimos, ¿no? Es una es una situación de contrastes donde existen manifestaciones muy hermosas, muy loables de lo que es la humanidad y, y situaciones muy complejas de lo que podríamos llamar la guerra, ¿no? Eh... También es muy curioso, por ejemplo, los contrastes que que se ven en Colombia cuando tiene la oportunidad de venir a extranjeros o, o uno tiene la oportunidad de hablar con extranjeros que vienen aquí a Colombia, pues, se quedan maravillados de de lo que es Colombia, ¿no? Y la y la la impresión de lo que de lo que le dan los medios, lo que dan las noticias, donde pues se imaginan una guerra y uno tiene con el el, el con la idea de que la guerra es la devastación de las ciudades, de las personas eh, urbanas, etcétera. Y pues Colombia tiene afortunadamente pues muchos espacios donde esto no se ve. Y el contraste es esto, que, que, que uno ve espacios, ciudades muy bonitas, Bogotá actualmente es una ciudad muy bonita, eh, las ciudades costeras, Cartagena, eh, hay muchos espacios, la zona cafetera, bueno, etcétera, etcétera. Pero también hay zonas que donde se vive una guerra, una guerra y un conflicto bélico de pronto Pues no sé qué connotación política le está dando el gobierno ahorita de eso, pero pero hay un conflicto. Entonces esos son los contrastes. Encontramos zonas rurales muy alejadas de los de los grandes de las grandes urbes, de las grandes ciudades, donde pues hay una problemática social compleja y y otras zonas que pues donde vivimos las personas que vivimos en las urbes pues vivimos una situación un poco más tranquila, ¿no? Y, y, y descansada. Entonces les quería compartir esto, ¿no? los, los contrastes que, que tenemos en Colombia. Esto es algo que en lo personal pienso que en cualquier cultura, en cualquier país se vive de pronto a escalas diferentes, pero todo, toda condición humana tiende a tener dos extremos, un extremo, podríamos decir, positivo y un extremo negativo. Y los seres humanos nos la pasamos moviéndonos en esos ciclos, en esos extremos. Eh, les traigo esto porque es... es Este es como una pequeña introducción a un tema que quiero trabajar más adelante que son los ciclos eh, un ciclo por lo general se caracteriza por la repetición periódica de algo entonces el ciclo tiene un inicio y un fin y, y se repite periódicamente y los ciclos también se pueden asociar a los extremos, ¿no? a moverse de un extremo a otro extremo entonces un ejemplo de esto pues, puede ser la, la sociedad colombiana donde es una sociedad que tiene contrastes muy, muy claros y muy definidos Bueno, um, otro tema que me llamó bastante la, la atención durante estas últimas semanas fueron los especiales de la National Geographic eh, orientados a, a la religión, a la espiritualidad y, y más precisamente a los descubrimientos arqueológicos que, que ellos han venido divulgando en, en su espacio. Si tienen oportunidad de, de visitar la página de la National Geographic, to, eh, háganlo para que vean la programación de los diferentes especiales que ellos están divulgando entre ellos pues el más bono fue el que se eh, estrenó hace ocho días, nueve días el, el Evangelio secreto de Judas eh, que pues es bien interesante esta connotación y esto lo traigo en este momento porque el siguiente tema que quiero hablarles es un tema de arquetipos que tiene que ver mucho que donde este Evangelio de, de Judas traído por la National Geographic Tiene, es un ejemplo bastante concreto de esto y también hay otros hay otros especiales que ellos están publicando durante estas semanas y la primera semana de mayo como el código secreto de Vinci y, eh, los los campotieres de Jesús me llamó bastante la atención este tema también y, y pues me se los dejo ahí se los dejo ahí pues para que tengan la oportunidad de verlos bueno ya ya estas eran como las dos pequeñas eh, noticias que quería compartirles y ya vamos a entrar en en en, en tema con los eh, perdón en materia con los con los temas que tengo para hoy el primer tema que quiero compartir hoy es el ser humano como un sistema de ecuaciones Eh, hace unos años tuve oportunidad de dictar una, una conferencia sobre los biorritmos, sobre qué eran los biorritmos, eh, la historia, la definición, el alcance y, usos, y uso práctico de los mismos. Al, al, al preparar esta conferencia pues tenía cierto temor de que quedara en el aire la idea de que a través de los biorritmos uno podría tratar de explicar muchas situaciones de la vida diaria. De, digo temor porque cuando uno se enfrenta con estas disciplinas, una de las primeras tendencias que tenemos a hacer los seres humanos es tratar de explicar toda situación humana desde el punto de vista de esta disciplina. Y esto puede ser válido desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista académico, de, de aprender y entender la disciplina, pero ya en la práctica diaria, Hay que saberlo hacer o hay que saberlo util, o hay que saber utilizar la herramienta, hay que saber el alcance que la herramienta tiene para para hacer esto. Entonces, mmm, pensando un poquito de cómo podía transmitir esta idea de de, de dar a entender a las personas que, que que esta disciplina, la de los biorritmos, es una herramienta que tiene un, un alcance muy interesante, pero hay que definir. ...el alcance de la herramienta... no ...hasta donde podemos utilizar la herramienta... pero pues surgió este... ...este tema del ser humano como un sistema de ecuaciones... ...que, que se los voy a exponer ahorita... ...es, es muy sencillo, ¿no? no es muy complicado tampoco... ...y es lo siguiente... Um, ...un sistema de ecuaciones... ...o un sistema de ecuación... ...es un sistema que en la matemática... ...o en los... ...desarrollos matemáticos... ...se usan para definir modelos o definir comportamientos físicos sería una aplicación práctica o, o, o definir modelos ¿no? La, el sistema de ecuación más simple que podemos conocer es el sistema de ecuación de una de una incógnita ¿no? de una variable que es por ejemplo 5 más a es igual a 8 entonces qué valor puede tener a entonces el valor es 3 Eh, otro sistema, por ejemplo, es el sistema de la, de la definición de la línea recta, donde se dan dos variables. Una es el, el punto donde se intersecta el eje X y el otro es la pendiente de esa recta. Entonces, si yo esas dos variables, pues puedo encontrar cualquier punto que pertenezca a esa recta. Entonces, yo estoy definiendo el comportamiento, entre comillas, de una recta. Entonces, los sistemas de ecuaciones, ya de pronto más complejos, son sistemas que se utilizan en diferentes áreas del conocimiento que lo que buscan es eh, definir un, un comportamiento, por ejemplo, en física el, el, el, el, el fenómeno parabólico o lanzamiento de, de un objeto tiende a describir un movimiento de parábola, ¿no? entonces eh, ese fenómeno ya es posible predecirlo, bueno ya es posible sí, que la cosa ya estos últimos tiempos se pudiera hacer a través de de una ecuación matemática, ¿no? Que es la, la ecuación de la parábola que permite describir eh, en cualquier momento del tiempo con, dónde va a estar ubicado el, el, el objeto que lancemos, ¿sí? Entonces así vamos a encontrar innumerables sistemas de de ecuaciones que nos ayudan a describir modelos eh, que se presentan en la realidad, ¿no? Pues esto tiene Pues infinitas posibilidades de aplicación en ingeniería, en ingeniería financiera, en ingeniería mecánica, en construcciones, en bueno, todo lo que quieran de desarrollo y conocimiento humano. Entonces, mmm, una ecuación está compuesta por la interacción de dos o más variables y al afectar yo una de estas dos variables en su valor, Puedo estar o estoy afectando el resultado total Entonces por ejemplo Si volvamos a nuestra ecuación sencilla eh, Tengo una ecuación que me dice 5 más A Si yo le doy diferentes valores A Pues voy a obtener diferentes resultados Si le doy el valor de 1 5 más A donde A es 1 Voy a obtener 6 Si le doy el valor de 3 5 más A donde A es 3 Obtengo el valor 8 Si le doy el valor de menos 2 5 más A menos dos voy a tener el valor de tres ¿sí? entonces tenemos la ecuación definida como tal y al agregar diferentes valores a las variables voy a obtener diferentes resultados entonces podemos hacer el siguiente ejercicio mental podemos imaginarnos que nosotros los seres humanos somos una ecuación donde vamos a tener muchísimas variables que interactúan de muchísimas y muy variadas formas Y de acuerdo al valor o al peso que tengan esas variables, pues vamos a obtener el resultado que somos hoy en día como seres humanos. Bueno, pero no confundirlas. pero esta es la idea que quiero transmitirles. Eh, entonces, ya tenemos el ejercicio mental. Somos un ser humano que somos el resultado de un sistema de ecuaciones, donde ese sistema de ecuaciones está conformado por muchísimas variables que interactúan de muy variadas formas. Ahora, no pretendamos, ni, ni, ni es el objetivo mío, entrar a definirles esa ecuación. Donde lo hiciera, pues oh, sería el gran creador <ríe> y no estaría aquí. Eh, si no, es, es el, el, lo que me interesa, que, que les quede claro, es el concepto o el juego mental que estamos haciendo. No Tenemos un sistema de ecuaciones que nos define el ser humano. No nos interesa saber cómo cómo está conformado ese sistema de ecuaciones, porque sería algo imposible hacer de pronto... Eh, con el tiempo algunos algunas personas pueden hacer esto eh, lo que nos interesa saber es que en esas ecuaciones, en ese sistema de ecuaciones tenemos variables unas variables que tienen un peso y un valor diferente entre sí pero ese peso y ese valor ayudan a obtener el resultado de la ecuación del sistema de ecuaciones que es el ser humano que somos hoy en día Ahora, identifiquemos algunas de estas variables que están en este sistema de ecuaciones Empecemos por las más generales. La más general puede ser, por ejemplo, el género al cual pertenecemos, masculino o femenino. Esa es una variable que, sin entrar pues a, a profundizar y a meditar mucho, puede, es una variable que tiene un gran peso. Desde el punto de vista cultural, social, eh, religioso también, el hecho de que seamos mujeres o seamos hombres, afecta en gran medida el resultado que somos hoy en día como seres humanos la forma de comportarnos en la sociedad, la forma de subir ciertos roles, la forma de subir ciertos comportamientos, están asociados en gran parte a la variable género, que es hombre o mujer. Otra variable que podemos identificar a nivel general, eh, la variable nacionalidad, el hecho de que tengamos una característica latina que nos obligue, no nos obligue, nos nos fue inherente el hablar el castellano o el español pues nos hace eh, tener cierto eh, diferenciamiento ante otra variable de otro ser humano que sea hablar el francés o el ruso o el chino la, El idioma que tengo entendido que más personas hablan hoy en día, el cual, o el mandarino, el cual van, van con el tiempo a hablar más personas eh, Otro idioma, el, el inglés, el idioma comercial por excelencia, también. Entonces, el hecho de que tengamos una variable, ya ese lenguaje materno tal, es una variable que también eh, nos lleva a ser los seres humanos que somos hoy en día. Otra variable, por ejemplo, puede ser, ya en menor peso, dependiendo del contexto donde se mueva, eh, otras lenguas, el dominar o el hablar otros idiomas. Entonces... Eh, es muy común que las personas que nacen en Europa dominen más de dos idiomas, ¿no? Eh, se les facilita mucho, pues, por la condición geográfica y otras condiciones sociales, el hablar varios idiomas. En Latinoamérica, pues, eh, también por razones geográficas, todo, eh, dominamos la, el, un solo idioma y es, desde el punto de vista porcentual, un eh, Muy poquitas personas dominan dos o más idiomas, ¿no? o lo leen o lo escriben. Esa es otra variable que ayuda a definir el ser humano que somos hoy en día desde el contexto de vista, por ejemplo, laboral o profesional. Eh, es, es muy común que las personas, si tienen una preparación adecuada y dominen otros idiomas, pues laboralmente obtengan una mayor eh, proyección y, y definición. Eh, otra variable asociada también mucho al contexto geográfico y nacional de nacionalidad es la variable religión. Eh, las personas que poseemos o hemos nacido en Latinoamérica estamos muy asociadas a la variable catolicismo. ¿no? Los países latinoamericanos en un muy alto porcentaje son países católicos y por ende, perdón, esta variable que tenemos es la variable católica una persona que nazca con una variable que se llame musulmán o, o hebrea es una variable que va a tener un gran peso en el ser humano que es hoy en día ¿no? entonces ya nos vamos dando cuenta que, que, que las variables son muy complejas tienen complejas en cuanto a alcance en cuanto a definición en cuanto a interacción Pero son las variables que definen los seres humanos que somos hoy en día, que somos hoy en día, perdón. Eh, esto también tiene que ver un poquito con los que les hablaba al comienzo del ego, ¿no? El ego también lo podemos identificar como el ser humano que somos hoy en día, desde un punto de vista filosófico güey, y muy muy práctico, ¿no? Sin entrar en, en connotaciones en, exactas de definición y este tipo. Entonces, eh, los seres humanos somos la suma y la interacción de muchas, muchas variables, la interacción y correspondencia de muchas variables. Entonces, cuando decimos autoconocimiento personal, pues un trabajo que tenemos que, que de pronto hacer es identificar cuáles son las variables en las cuales estamos eh, desenvolviendo, no son lo, las cuales vinimos a hacer nuestra aparición a este mundo, cuando yo digo apariciones, pues nacimos en un contexto geográfico, en mi caso Colombia, bajo una, un contexto religioso católico, eh, domino un idioma que es el castellano el español, eh, domino y leo en menor proporción otro idioma que es el inglés, soy hombre eh, o de género masculino, eh, nací en la década de los 70's entonces la interacción de todas estas variables pues lleva a que este personaje tenga eh, ciertos resultados hoy en día matizado en gran parte por, por estas variables bueno. aquí también surgen otras variables que son las variables probabilísticas que son las que eh, tendrían de pronto un poquito de acercamiento de trascendencia de por qué funcionan estas variables o de por qué están acá que son las que en mi caso Eh, eh, he estudiado un poco que son la, la astrología y la numerología de los biorritmos estas disciplinas, vuelvo y repito, yo les digo disciplinas por, por la sencilla razón de que considero que uno está están muy maduras en su aspecto de ciencia eh, más por las personas que las practican que de pronto por sus, por sus tesis ¿no? eh, estas disciplinas te dan te dan otra información, te dan otras variables, y te dicen, eh, desde mi punto de vista, diagnostican un perfil humano, o un, o un condicionamiento de desarrollo del ser humano, que entrar y te explicar por qué funcionan, pues no sabría cómo hacerlo, y de pronto sería un desperdicio de energía y tiempo tratar de hacer eso. Y yo me voy más por el lado desde, de, de lo práctico, o sea, estas disciplinas dicen... Eh, Hay un, hay un condicionamiento para que las personas que tengan estas características desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la disciplina, se comporten o desenvuelven de esta forma, de una forma. Entonces dan un, un, dan un esquema de, de comportamiento. Y uno viendo eso ve cierta, cierta correspondencia, ¿no? Ve cierta correspondencia. Entonces, tú ya teniendo unas variables que pesan mucho en ti y teniendo otras variables nuevas que podríamos decir que, que tú desconocías que te arrojan estas disciplinas tú empiezas a, a entender ciertas ciertas áreas de tu vida o ciertos condicionamientos de interés eh, que de pronto no tenías muy claro desde el punto de vista de las variables normales que, que trabajamos ¿no? entonces eh, estas nuevas variables o la nueva información que te traen estas variables pueden ayudar a mejorar o a interactuar con las otras variables para que el resultado del ser humano que eres hoy en día eh, mejore, tenga, tenga un beneficio tenga un provecho ahora, un error que encuentro muy común cuando empezamos a trabajar con estas disciplinas como les decía al comienzo de este tema es tratar de explicar toda situación humana a través de solo estas variables, o sea, desconociendo las otras variables que están jugando y eso en parte puede explicar de por el porqué estas disciplinas no han alcanzado el nivel de ciencia porque de pronto la un gran alto porcentaje de las personas que las practican cometen el error o ya sea por por falta de conocimiento o por falta de experiencia de tratar de explicar todo el conjunto del ser humano y todas las variables a través de solo su su, su contexto ¿no? su variable Entonces esto pues tiene un beneficio interesante desde mi punto de vista y es que toda situación humana es susceptible de perfeccionarse, de, de, de mejorar, de, de minimizar el daño y optimizar la ganancia, de, de, de minimizar el riesgo y, y, y, y maximizar el beneficio, ¿no? Entonces... Eh, usando adecuadamente la variable de la disciplina que en este caso por ejemplo puede ser la, la, la numerología o la astrología eh, es interesante o sea es, es interesante usar esa variable pero no pretendamos que, el, que de que solo esa variable que nos, nos trae esa nueva información nos va a solucionar o nos va a dar el resultado de ser humano que queremos como tal no. esa variable trae una información que unida a otras variables y a otros contextos sí puede ayudar a mejorar el ser humano, pero no pretendamos que solo esa variable que nos trae esa nueva información pues va a generar un, un cambio radical, ¿no? Entonces esa es como la forma en que yo yo trabajo con las con estas disciplinas y que me gustaría compartirles eh, a todos ustedes que que en algún momento, por ejemplo, los biorritmos, los biorritmos los nos dicen momentos en el tiempo en los cuales tenemos eh, una gran probabilidad de, de un rendimiento óptimo en, en en un área que puede ser el área intelectual, pero si, si la variable intelectual, desde el punto de vista del ritmo, no está unida a otra variable que nada que tenga que ver con los ritmos, sea la variable, por ejemplo, hábitos de vida o, o open mind, tener una mente abierta a tratar de, de, de, de mirar o trabajar otras opciones, pues esa variable no va a pesar mucho y el resultado del ser humano Eh, no se haber ver afectado por el que usemos esta variable ¿no? entonces es lo mismo por ejemplo, la astrología te puede decir este es el año en el cual tú vas a, a obtener la pareja ideal y te vas a casar o oh, lo que uno ven ve las las predicciones que hacen algunos astrólogos en los medios a, a finales de año que el próximo año Shakira se casa y, y pasa el año y se casó, ni se separó el novio ni nada. entonces uno dice no, esto, esto, esto no funciona pero es es es por eso porque sí puede haber una tendencia desde desde la formación que arroja esa disciplina de esa disciplina perdón de que Shakira se case pero hay otras variables que en ese momento pesan más para que ella tome esa decisión entonces no no podemos tratar de explicar toda situación humana a través de una sola herramienta ese es como el mensaje que yo les quiero con dejar transmitido con este temita del ser humano como un sistema de ecuaciones Bueno, entonces, eh, como les digo, cualquier inquietud que tengan o, o duda con respecto a este tema, pues háganmela saber por los medios que ya les expliqué al comienzo. Entonces vamos a hacer un pequeño descanso y seguimos con, con el siguiente tema.